Cuentos de hadas españoles La rosa Había una vez una preciosa reina que vivía en un hermoso reino Era feliz, pero no tenía hijos Un día, cuando estaba en el jardín, miró al cielo y rezó Querida reina, no te preocupes, tus plegarias serán escuchadas Oh Dios, muchísimas gracias Tendrás un hijo que tendrá el poder de los deseos, protégelo Pasaron unos meses y nació el príncipe para alegría del reino Dos años más tarde, la reina llevó a bañar a su hijo al lecho del río como siempre Desconocedora de los malvados planes del malvado cocinero Buscó al niño por todas partes en vano, incapaz de encontrarlo Llena de lágrimas fue a contarle al rey la mala noticia Pero el cocinero había hablado antes con el rey Y le había contado una mentira La reina ha permitido que las bestias se llevaran al príncipe Lleva su sangre en el delantal Mentirosa, le has dado nuestro hijo a las bestias Y serás castigada por eso El rey lleno de ira y dolor Condenó a la reina a pasar siete años en la torre de la muerte Sin comida ni bebida Dejándola morir Pero los dioses se apiadaron de la pobre reina Enviaron ángeles a llevarle comida Pasaron unos años El príncipe creció convirtiéndose en un joven muy bueno En las profundidades del bosque Lejos de sus padres, desconocedores de su existencia El cocinero decide que ya es hora de sacar provecho Querido niño, tu tío quiere que le hagas una cosa. <risa> sí, tío. ¿Qué debo hacer por ti? Debes cerrar los ojos y pedir un gran castillo, muy lujoso, en un reino en el que tú serás el rey y yo seré un noble. El cocinero quería más. ¿Mm? Oh, querido niño Ahora debes cerrar los ojos Y pedir una preciosa doncella para ti Porque no deberías estar solo <ríe> Así el príncipe encontró a su alma gemela Se enamoraron al instante Bailaron, lo celebraron Y vivían felices El cocinero sin embargo tenía más planes malvados El cocinero Se encontraba en un aposento por la noche. Soltó su malvada sonrisa, se miró en el espejo y habló consigo mismo. Tengo todo lo que quería. Ahora solo me falta una cosa. El príncipe debe morir Porque si averigua lo de sus padres Tendré un problema Le dice a la doncella Que debe matar al príncipe mientras duerme O la matará a ella No lo mataré Le quiero de verdad Oh, si no lo matas, serás tú la que desaparezcas Porque no puedo permitir que conozca a sus verdaderos padres Y que sepa que lo rapté Así que o mueres tú o cumples mi deseo <risa> oh, ¿Serás malvado? Entraré en vuestra alcoba por la mañana Para ver su cuerpo ¡Ja, <risa> Sabía que no lo harías. ¡Lo he oído todo! Lo siento, mi amor. Temía por tu vida y por la mía. Ahora pagará por sus fechorías. El príncipe deseó que el cocinero se convirtiera en un caniche negro con un collar dorado y que se alimentara solo de brasas. Ahora debo regresar junto a mis padres... No puedo llevarte así, por tanto, te llevaré como una flor. Sí, amor mío. El príncipe deseó que se convirtiera en la rosa más bonita y la llevó en el bolsillo. Partió a buscar a sus padres llevándose también el caniche. Tras viajar mucho tiempo, llegó a su reino... Y descubrió el destino de su madre por la gente del mercado Llegó a la torre por la noche Y deseó una escalera para subir junto a su madre Mi querida reina, estás viva y bien Sí, ángel mío, estoy bien alimentada, gracias Mi reina, soy yo, tu hijo He venido del bosque Donde me ha tenido retenido el miserable cocinero Me llevó y te acusó falsamente He venido a rescatarte ¡Oh, mi niño divino! Los dioses han vuelto a escuchar mis plegarias El príncipe cogió todos los ciervos Y llamó a la puerta del castillo a la mañana siguiente Pidió ver al rey en su salón Para ofrecerle los ciervos como regalo Gracias, gran cazador, por regalarme estos 200 ciervos. Te lo agradezco mucho. ¿Qué quieres a cambio? Majestad, quiero una fiesta con toda la familia real. También pidió un deseo para él. Quiero que alguien le mencione al rey y a mi madre ahora. ¡Majestad, es una gran ocasión para por lo menos poder comprobar la salud de la reina e invitarla! ¡Ya han pasado muchos años! ¡Jamás! ¡Entregó a mi hijo a las bestias! ¡Majestad, eso es mentira! ¡Porque yo soy vuestro hijo y no me llevaron las bestias, sino vuestro mezquino cocinero! ¡Cómo puedo creerte! El príncipe sonrió, arrastró a su caniche y deseó que el caniche se convirtiera en un cocinero que gritó de dolor. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Todo es verdad! ¡He sido yo! ¡Por favor, señor, tened clemencia! ¡Me cegó la avaricia! ¡Monstruo malvado, encerrado en las mazmorras! ¡Ahora mismo! Así aprendieron una lección que la avaricia es mala y la familia real vivió feliz para siempre.